Buenas, bienvenidos a Pájaros Nocturnos. A partir de ahora te invitamos a escuchar el sonido de las canciones más importantes de tu vida. Músicas de calidad y distinción en La Única. Si tú eres un pájaro nocturno, nos puedes contar lo que quieras. Pedirnos tus canciones únicas en Facebook. Búscanos en internet, búscanos en la red social Facebook, en La Única FM. Hasta las 10, un vuelo nocturno lleno de sensaciones, de buenas armonías y de excelentes melodías. ミドルマルウッチ。 E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. The Fire!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 Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d a affogare. Devo... Lirica dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fai scordare le parole? Così diventa tutto piccolo anche le notti dai n America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d u n e l i c a Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Tabay! Se nos fue Luciano, y esta semana fría de enero la recordaremos siempre por la despedida del compositor de las gafas grandes y la música popular. En este tiempo de regreso de los clásicos, en esta radio de los clásicos, que están siempre de moda, la música española ha despedido al creador de insignes canciones que forman parte de eso de la música pop hispana, de la música popular más nuestra. El autor de Tómbola para la voz de Marisol o la chica Yeye para Conchita Velasco será siempre recordado por haber hecho grandes, o por qué no, pequeñas canciones que, que nos han hecho felices, porque tararear o bailar canciones es un acto oportuno que nos alegra el alma. Augusto Algueró y su dedicación absoluta a la música, a las armonías y a las melodías le llevó a componer parte de De la banda sonora de este país en forma de éxitos, más de 500 canciones, más de 200 músicas de películas e innumerables sintonías inolvidables. Las grandes canciones y sus letras también se hacen eternas si son interpretadas por el talento. Hoy es el momento adecuado de decir que Serrat se hizo grande al lado de Penélope gracias a la composición que hizo Augusto Alguero. ペレロペ、このボンドのピマロン、そしてそしてそしてそそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそしてそして アディオンサムーミオンのメリ Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. ペレロペ、tristes a fuerza de esperar、sus ojos parecen brillar、si un tren silba a lo lejos。ペレロペ、uno tras otro los ve pasar、mira sus caras, les oye hablar、para ella muñecos. son mu 見た目はあなたの家の家の家の もう一つの家とう一つの家に行 Con la orquestación, los arreglos y la composición de Augusto Algró, u e un hombre que también hizo grande a otro que no está entre nosotros y que curiosamente también cantó una composición suya dedicada a una mujer, Noelia. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches. viene y no sé a dónde va hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia hace tiempo que vivo por ella Solo sé se llama, no「ノベ」 No se quedará ni se vendrá. Mas yo la espero. Pues eso, curioso que dos mujeres, dos cantantes y un mismo compositor hagan que estas dos canciones, Noelia y p e n é l o p e sigan estando vivas y sigan emocionándonos todavía a estas alturas. s Después de este particular homenaje a un gran músico y a alguien que ha hecho mucho también por la música de nuestro país, continuamos nuestro vuelo nocturno aquí en La Única FM. I'll shoot up De 9 a 10 de la noche en La Única FM.、Mm, bueno, pues por eso de que somos pájaros nocturnos, imagínate sobrevolando una gran ciudad en la noche. Sobre los rascacielos. Una ciudad como Los Ángeles. No los de San Rafael, n o s otros los de las películas. Frankie dijo que Los Ángeles es como una señora. Y así lo canto. La música que se movió es música que me hace un d a n c e Le t r a í d mi vida más grande e l a l l ó with the answer I leave behind a part of myself whenever I leave her but oh when I'm back in her arms she smiles and then I am home again LA is my lady. She knows how to care for me. No lady's sweeter, you know, at the moment you meet her. I've been in love more times than I care to remember. And love's kept me cool in July and warm in December. It may not have lasted, but each time I thought it was heaven. You name it, I've been there and back, looking for someone who I'd be faithful to. l、yeah, a ハンのファンのファンジェァスのファンのファンのファンのファフランシナトラのファンのファンのフンシー・ジョのンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンンのンのンのファンのファ n のファンのファンのファンのファン a ファ When we never had a die, m and our dreams seem e d a million miles away. But we made it, baby, facing the bad times with a smile. Here we are, and we're growing stronger. Jenson, un guitarrista, un músico, un compositor que, que fascina, que ha hecho muchísimas aportaciones exitosas al jazz vocal. Excepcional voz, uno de los artistas más populares de las últimas décadas y lleva componiendo álbumes y discos desde 1964, 46 años ya casi. De música de George Benson. Estás en casa, estás en La Única, a través de la FM en toda la comarca de Talavera de la Reina. Y también nos puedes escuchar en www.launicafm.com online en todo el planeta. Esto es Pájaros Nocturnos y puedes contarnos lo que quieras. 俺のファンはあなたのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファン a ファンのファンのファンのファンのファンのファンのフ m ンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンのファンの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 Gran grupo como Simplemente Rojo, pues a los pretenders. Aunque mejor que británicos, este grupo es algo así como anglo-estadounidense. Formaron parte de la llamada New Wave, allá por los finales de los 70 y comienzos de los 80, y sin duda su fundadora, compositora, guitarrista y vocalista Chrissy Hine es el alma de un grupo que ha hecho también canciones tan lindas. どうシ Parece que este programa tiene canciones dedicadas o con nombres de mujer, porque la que va a sonar a continuación también está dedicada a una mujer llamada m e n d y La compuso hace mucho tiempo el cantante americano Barry Manilow, aquel que se hizo famoso por Copacabana. Luego ha sido versionada en muchas ocasiones, pero nos quedamos con la original: la de un hombre que actualmente dirige un espectáculo en Las Vegas. Y que, aparte de haber recibido diversos premios como cantante y compositor, también ha donado grandes sumas de dinero para asociaciones y organizaciones de derechos humanos que trabajan contra el SIDA en Estados Unidos y otras enfermedades. Aparte de que también ha estado a favor de las campañas políticas y se ha significado actuando en algunos conciertos de estos de... que se producen en Estados Unidos de cara a las elecciones en plena campaña electoral, ...bueno pues ha participado como músico. En También algunos conciertos preelectorales en las campañas de Hillary Clinton o Barack Obama, Barry Manilow, Mandy. Tengamos que hacer porque hay muchas. Un programa dedicado exclusivamente a canciones con nombre de mujer, ¿Mm? Carolina de Meclán. ¿Alguna más? Bueno, pues apúntalas en el, en el muro de, de la única. Ahora mismo en el Facebook, vamos anotando y vamos preparando ese programa especial de pájaros nocturnos. Ahora va a volar alguien muy conocido. Que además tiene canciones muy conocidas, pero no vamos a escuchar una canción muy conocida. Vamos a escuchar una canción no muy conocida, sí para, seguro, unos buenos amigos de la asociación Always Elvis, que rinden tributo y organizan muchas cosas en torno también a Elvis y a la música. Bueno, pues esta es una canción que en el año 77、eh, fue grabada íntegramente en Graceland, en la propia casa de Elvis. Bueno, es una canción sin. Sin fuerza, sin brillo, pero que a mí me, me llama mucho la atención y me agrada escucharla porque Elvis pone su voz y no importa muchas veces cómo sea la calidad del sonido de los, de los instrumentos. Modi Blue, Elvis. Well, Changes every time. When you think you're gonna win, you think she's giving in. A stranger's all you'll find. Yeah, it's hard to figure out what she's all about, but she's woman through and through. She's a complicated lady, so call her my baby. Nocturnos en la única FM. Esto es lo mejor para escuchar de noche, buscando la orilla de la chimenea, la mantita, el rincón del sofá, unos buenos auriculares y el Never Had l o v e Like This Before de Tavares. Sonido etiqueta negra. Into my reality, oh yes, you are more than just the love. Selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. En la Única FM. You can go, but why don't you stay until tomorrow? If you w a n n a be free, y o u k n o w all you got to do is say so. And when you feel cold, I'll warm you, and when you feel you can't go on. c o m e n Daddy Hall y John Holt en La Única hicieron cosas buenas. Alguna que otra comercial se les conoció más por el Miniter, una canción de discoteca total que bueno, todo el mundo ha bailado y ha escuchado, pero también hicieron grandes baladas como esta. Vamos a escuchar, que, aunque suena una voz muy conocida de una artista eterna y mítica al principio, vamos a escuchar un instrumental de una canción. Bueno Que en innumerables ocasiones se ha versionado, se ha cantado, se han hecho todas las versiones posibles, y que habla del arco iris y de lo que hay detrás del arco iris. En estos tiempos de nubes y de oscuridades, en estos tiempos fríos, meteorológicamente hablando, y socialmente hablando y humanamente hablando, Parece como que todos intentamos mirar el horizonte y, y ver el arco iris y atravesarle, ¿no? Porque cuando está el arco iris es que sale el sol. Y es lo que pedimos y lo, por lo que estamos todos luchando, ¿no? Que alguna vez salga el sol y que no nos vuelva a envolver la niebla. Así que esta es una canción que hoy, día frío, gris, triste, de enero, en todo el país y desde donde te hablamos, pues que en tu vida. No vuelva a repetirse y que todos podamos atisbar, ver, ojear y disfrutar de una visión tan bella que nos regala la naturaleza como es el arco iris. Over the rainbow. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. t r o u b l e s melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you. find me. De dos minutos para que sean las diez y para que este micrófono sea hipotecado por Rafa Arboleda. En unos instantes enciende la noche. Un programa de radio mítico y legendario que solo, únicamente puedes escuchar aquí, en la única. f e l i z v u e l o